En defensa de la patria y de la educación pública El 23 de abril de este año Una movilización histórica de cientos de miles de estudiantes, docentes Movimiento de trabajadores y movimientos populares Colmaron el centro de nuestra ciudad en defensa de la educación pública esto mismo también se repitió en distintas localidades y puntos y ciudades de todo el país después de las medidas de la nueva gestión de este gobierno que como sabemos apuntan al vaciamiento de las universidades públicas se convocó a esta medida de fuerza a nivel nacional que fue acompañada por todos los sectores del campo popular el pueblo demostró que está dispuesto a dar la pelea necesaria por una soberanía educativa y estratégica para la patria luego de los recortes presupuestarios de las universidades nacionales entre los que se encuentran los tarifazos de energía el recorte de la obra pública, el desfinanciamiento de las becas, la no actualización de los presupuestos para cada una de las casas de estudio a lo largo y a lo ancho del país, la comunidad educativa se despertó. Se despertó y exigió que se cumpla con el aumento del presupuesto para el funcionamiento de las instituciones que a día de hoy estima que no llegan a cubrir los gastos necesarios para el resto del año. Como en 1969, cuando los estudiantes y los trabajadores se unieron en la ciudad de Córdoba en un hito histórico que fue un golpe fundamental para el fin de la dictadura de Honganía, hoy, a pesar de de una clase política que no se encuentra a la altura del movimiento trabajador y estudiantil se transformó en un aluvión que llenó las calles y las plazas de todo el país en una jornada sin precedentes en cuanto a la masividad en un grito unido se escuchó universidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode qué cagazo ...obreros y estudiantes como en el Cordobazo. Bueno, buenas tardes a nuestras queridas oyentes, oyentes... ...y así empezamos al Gran Pueblo Salud de hoy, 29 de abril de 2024 a las 19 horas hoy también diciendo además de la marcha federal de educación abajo la ley omnibus y la reforma laboral estamos movilizados estamos activos estamos en pie y vamos a luchar bueno además de de esta editorial en la que volvemos a refrescar este tema que, que ya tomamos el viernes y que queda un poco tapado y olvidado por todos lados los medios masivos de comunicación la comunicación oficial la comunicación que dice cómo tenemos que pensar nosotros haciendo caso omiso a eso recordamos y tenemos fresco ese ímpetu y esa y ese vigor popular que se expresó en las calles como siempre se expresa nuestro pueblo en las calles y vamos a retomar eh, la mesa redonda que hiciéramos el viernes eh, con compañeras y compañeros de distintos espacios institucionales que se abocan a la educación y no solo a formarse y a ser estudiantes eh, en universidades públicas, sino también a seguir construyendo desde esa trinchera de la educación pública y gratuita, espacios de trabajo y de construcción de otro mundo posible. Así que con esto que... Que vamos a, a presentar hoy Queremos darles la bienvenida Agradecerle a Ludmila y a JR Que están ahí del otro lado del vidrio A los compañeros y las compañeras De Al Gran Pueblo Salud Que hoy no están presentes Pero que están presentes en sus lugares Y en sus puestos de trabajo y de lucha Como siempre Y eh, agradecer también A los invitados del viernes Que seguramente Vamos a a volver a invitar porque fue muy muy rica la, la actividad que hicimos esa mesa redonda que hiciéramos el viernes y con todo esto nos vamos a un No te enfermes Cava Seguimos escuchando al Gran Pueblo Salud por FM Reaccion No te enfermes Cava Cava Macri anunció un tarifazo. A partir del día 15 de mayo aumenta el subte. Otra vez la el ajuste lo paga la clase trabajadora. El 15 de mayo el subte va a valer 567 pesos y está aumentando ...planificado y programado... ...que a partir del primero de junio... ...pase a valer... ...757... ...no vamos a permitir este ajuste... Teatro Foro... Te ...taller de teatro para adultos... ...te invitamos a participar... ...todos los miércoles... ...de 18 a 20, 30 horas en Piedras 539, a los talleres de teatro dictados por Marcos Arano. Para consultas, llamar al 11 27 25 63 54 o a través de nuestro Instagram arroba buenosaires 3d guión bajo. Asimismo, en este mismo lugar, Piedras 539, tenemos los martes a las 19 horas, una olla popular... ...los miércoles a las 18 horas, el taller de teatro para adultos que ya mencionamos... ...los jueves a las 17.30, apoyo escolar de primaria... ...los sábados a las 11.30 horas, un taller psicosocial que se realiza sábado por medio... Y también los sábados a las 15 horas, Feria Americana. Recordamos la dirección Piedras 539. Olla musical. Ciclo de conciertos a beneficio de comedores y merenderos populares. ¿Cuándo va a ser esto? El domingo 5 de mayo a las 20 horas. La entrada es dos alimentos no perecederos y útiles escolares. Circuito Cultural de Jean Choré 347 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también el domingo de mayo con un exquisito repertorio nos esperan Anabella Casales... Y alejandro de carlos que realizan música popular brasileña donde en la biblioteca café que queda en la calle marcelo te de, de alvear 115 para información llamar al 44811 06673 o al celular 15 65 15 95 14 recordemos domingo 5 de mayo a las 20 30 música popular brasileña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 FM Riachuelo la 100.9 100. se deja todo antes de colgar los guantes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 que abraza los procesos más sociales, ¿no? Y tener esta forma de incluir los sociales de, de una forma articulada con la, con, con la facultad, eh, me parece fa per perfecto porque es más, acerca más eh, y no aleja tanto como a veces uno pensaba, ¿no? Y a la universidad van a ir distinto, para voy a estar y mentir voy a mal. Y, y no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 Nos quieren la nos quieren prácticamente explotados eh, laboralmente eh, nos quieren fuera prácticamente de, de, de ese círculo que han, que la clase morera fue fue apropiando apropiando eh, y para y para la clase dominante es eh, símbolo de de poder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 en nuestra organización. Eh, por ahí si quiere Oli empezar a tirar un poquetito la punta y des un poquito esto. Dale, sí, bueno, paso por comentar lo que antes quedó colgado, que es la articulación o la, la construcción que estamos haciendo con uno de los compañeros ahí en Londab hoy actualmente, que va a ser una jornada de reparación comunitaria de computadoras. Bueno, es la Froli Ventran, que trabajamos el eje de las tecnologías como una herramienta popular para el trabajo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 Ya hemos tenido otras playadas Que siquiera no paso a comentar un poco más Pero así hablo también un poco Es un largo trabajo No sé Lore ¿Es verdad lo que cuenta Oli? No, la verdad que no y sí, prácticamente ya son un, ya es un compañero de casa de sí. eh, es es universidad también y como dijo y los estudiantes eh, graduados y, y muchos docentes o son, son de una universidad del conurbano somos todos del barrio somos todos estudiantes de barrios de lo, de los distintos distritos no del sur eh, y sabemos lo que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 Eh, hacemos una rondita, Moni, Oli, Lore, para ir cerrando este programa de hoy alguna Algún mensaje final para ir cortito, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién toma la aposta? Eh, no, bueno, o sea, de vuelta, yo, más allá de, de aquello que vamos a hacer el 8 y Ale también mencionaba esto de uno y del otro lado de, del rechuelo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 Y cuando te querías acordar, ya no entendías que era eso que te rodeaba porque era el pueblo. Y eso no se puede entender como una foto. Eh, pero que eso que está pasando ahí, poder encontrando juntos un sentido, una dirección, un rumbo. Hacia eso que queremos construir que todavía le vamos dando forma. Pero que sin duda se hace con jornadas como la del martes, se hace con jornadas como la del 8 de mayo. Se hace con jornadas que seguramente podamos articular en muchas otras cosas que, que ya venimos trabajando, ¿no?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 y que no tenemos que dar ni un paso atrás y un indro más cada vez más. La organización en las organizaciones, los barrios en la, el, en la universidad como defendiendo los hospitales, como defendiendo todos los derechos y también adentro de las orgas, se si organización, se si espacio cultural, lo que lo que fuese, pero en un proceso revolucionario con la pargata y con el libro al lado. Gracias, Muni, Lore. Sí, eh, nada, como reflexión o sea, ya lo dijeron todos los compas, que no estamos dispuestos a recibir, tener nuestro futuro, ¿no? Tanto la unidad obrero estudiantil barrial va a seguir en la batalla, va a seguir en el, el resultado fue encontrarnos un, unidos, eh, la, o sea, en las calles vamos a seguir encontrándonos, este primero... Eh, también bueno, la próxima semana en congreso, porque va a entrar en agenda nuevamente eh, este plan de presupuestario el plan eh, contra nuestros jubilares el, contra los trabajadores eh, y bueno, como respuesta van a tener seguir con ustedes, agradecer a los compañeros eh, que bueno, ya son parte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 venite al arriba